cuando regresaba a mi casa en Soria a última hora de la tarde mientras circulaba por la carretera entre los pueblos de Mansilla y Arroyo fui asaltado por un objeto volante que paralizó mi coche en la cuneta sin poder reaccionar aquella luz fue tomando cuerpo y, y ellos se acercaron hasta mí Así puede comenzar la experiencia, un día cualquiera en una tranquila carretera de nuestro país, de noche o justo al anochecer. Lo que después ocurre siempre es siempre sorprendente y a pesar de lo que pudiera parecer no son invenciones, imaginaciones, no, porque dejan huellas, restos en el terreno que se pueden comprobar. Son los primeros encuentros, un fenómeno misterioso que hoy visita nuestro programa. para la gente que lleva muchos años en estos temas eh, que incluso estamos deseando que, se, que esto ocurra cuando realmente estás delante de un fenómeno de este tipo me refiero a encuentros con otras civilizaciones la verdad es que te acongojas, ¿verdad? no me extraña no sé, no sé exactamente si son otras civilizaciones o qué solo que sea pero la verdad es que una de las características de los testigos que han vivido un encuentro cercano con ovnis y sobre todo con humanoides con los supuestos tripulantes de esos ovnis es el shock emocional que viven además hay casos espectaculares y cuando te tomas la molestia de coger los bártulos, ponerte las botas y salir a los campos, eh, a hablar con los testigos a, a sentarte con ellos a compartir una comida y eh, a verles a los ojos cuando te están contando esa experiencia es cuando puede transmitirte toda la emoción todo el sentimiento que hay detrás de algunos de estos casos ¿no? y auténticos eh, algunos de ellos han sufrido auténticos ...ataques de pánico, de terror, de pavor... ...al encontrarse ante algo que no controlan... ...y que no conocen... ...yo recuerdo un caso... ...que además es muy muy gráfico... ...el caso de Manuel Javela... ...es un caso que se produjo... ...en una población gallega... ...en la zona de Sierra de Outes... ...y hasta allí se eh, ...bueno, allí ocurrió algo extraño... ¿no? ...comenzó a rumorearse en el pueblo... ...que un personaje muy conocido y muy querido... ...de ese pueblo había vivido una experiencia extraña. Había visto un ovni, había visto marcianitos y esas cosas. Y, lógicamente, la prensa comenzó a vulgarizar el caso, comenzaron a tomarle el pelo, sufrió una especie de persecución social, de burlas y chanzas por lo que había vivido, hasta el extremo de que, cuando conseguimos localizarlo, llegamos al pueblo, en el único bar que había en el pueblo, preguntamos, decíamos que estamos buscando al testigo de ese supuesto encuentro con un objeto extraño, coincidió que él estaba en el bar en ese momento, ¿no? El, el propietario de ese local nos dijo, bueno, pues ese hombre es Manuel Javela, y lo primero que él nos dijo es que nada era cierto, que él se había inventado toda la historia, que no quería saber nada de periodistas y que quería que le dejasen en paz. Claro, nosotros habíamos recorrido pues, casi 200 kilómetros para, para entrevistarnos con este personaje, y bueno, como ya estábamos allí, pues decidimos terminar el bocadillo y, y las cañas y, y charlar un poco con él, ¿no? bueno, pues no pasa nada. Y cuando le aclaramos que no éramos periodistas, que no teníamos ninguna intención de publicar su historia si él nos daba permiso, que no pensábamos publicar fotos y que, por supuesto, no íbamos a burlarlos para nada de su experiencia porque habíamos recogido muchas similares, es cuando el hombre comenzó a hablar y comenzó a contarnos, a contarnos ese, ese extraño encuentro. Pero lo más sorprendente del caso de Manuel Javela es que él era conocido en todo el pueblo por ser un hombre extremadamente audaz y contaban los vecinos de ese pueblo cómo, en una ocasión había llegado una pandilla de moteros de, de gamberros con sus chupas de cuero con sus cadenas a montar bronca y Manuel Zabela se había enfrentado él solo a toda aquella pandilla de motoristas y los había echado del pueblo es decir que no era un hombre que se asustase fácilmente sin embargo el día del encuentro eh, los vecinos de una de las casas de, ya de las afueras de este pueblo escucharon unos gritos de pavor unos gritos de terror eh, acudieron al lugar de donde provenían esos gritos en plena noche y se encontraron el coche de Manuel Jabela colocado en una especie de loma en un lugar muy inaccesible para llegar el coche por sus propios medios y aún Manuel Jabela, a ese héroe del pueblo acurrucado en el asiento de atrás con un ataque de pánico diciendo que lo estaban persiguiendo unos extraños hombrecillos. Eh, Manuel, nosotros que estamos en este fenómeno hace muchos años y eh, estamos deseando de que ocurra yo recuerdo haber vivido una experiencia con Enrique Vicente en Canarias cuando aquello se acercaba a aquella historia que estábamos buscando desde hace tiempo o a ti eh, te he sentido gritar cuando llegaba el OVNI que no, no te puedo... ¿No tengo, cuentes eso? Sí, sí, tengo que contar. No voy a decir dónde ni cuándo, pero Manuel Carvallal gritaba cuando aquella luz se acercaba aparentemente a ella, donde él estaba. Es decir, que uno, pues eso, se, se acongoja mucho. Imagínate personas normales, no digo que nosotros nos anunciamos en ese caso especiales, ¿no? Pero gente que no tenga nada que ver en este, con estos casos, que vaya tranquilamente con su coche, como contábamos este caso, y de repente vea una luz, se le para el coche y a partir de ahí empiezan a ocurrir tremendo fenómeno, ¿verdad? Es que Tremendo, y está ocurriendo en ese momento hubo montones de lugares en el mundo y en montones de lugares. yo mira, yo haría el experimento no lo he hecho exactamente así, pero bueno, si sí he, he recorrido España por activa y por pasiva. Por todas sus carreteras y en cualquier pueblo que te detengas en cualquier localidad basta que preguntes yo normalmente lo hago al acudo o al sacerdote o al párroco de la iglesia del pueblo o al dueño al propietario del atasco del bar y le pregunto pues, esa historia que alguien me ha contado de alguna persona que había visto unas luces raras en todos los pueblos de España han ocurrido historias uh -huh. extrañas en todos los lugares abundan ¿no? que casos especialmente espectaculares y cuando un testigo se encuentra de repente sin buscarlo con ese objeto o con esos seres extraños que vulneran absolutamente las leyes de nuestra física, que nos, el sujeto se sienta absolutamente impotente y completamente indefenso ante eso, y es lógico que tengas un cierto temor, ¿no? Y cuando en algunos casos, como el de Mansilla, que comentabais antes, es una licenciada en geografía e historia. Yo me no recuerdo este caso con mucho cariño que fue una investigación que llevamos con bastante profundidad y en este caso ya no se trataba solo del testimonio de esta joven si te parece te cuento un poquito el caso si sí, brevemente muy brevemente esta es una joven que no tiene ninguna relación ni la ha tenido ni la tendrá ni siente interés por el tema de los ovnis ni por lo paranormal como digo es una licenciada en geografía e historia una chica con una formación académica que eh, vive en Burgos pero su familia, sus padres viven en un pueblecito de la provincia de Burgos llamado eh, Mansilla y ella acude pues con cierta frecuencia a visitar a sus padres. Una noche regresaba de una de esas visitas en el coche, un coche que comparte con su hermano, y que controlan minuciosamente el cuenta kilómetros para saber qué gasto de gasolina ha hecho cada uno de ellos. Esto es un dato interesante, porque ellos controlan constantemente eh, el cuenta kilómetros, ¿no?, lo que marca el cuenta kilómetros. Bueno, pues esa joven conducía por esa carretera que conoce sobradamente, porque todas las semanas recorre tres o cuatro veces, y de repente es asaltada en una curva, en un lugar, sí que es lo que hablamos de los contextos geográficos donde se producen estas cosas, en un lugar muy determinado, en el que una masa luminosa, con una especie, ella cree ver una especie de ventanas, se le echa encima del coche, inunda todo el coche de una gran claridad, y de repente cuando ella vuelve a recobrar la conciencia de la situación, se encuentra en un pueblo llamado Lodoso, a varios kilómetros de distancia, conduciendo. Ella se siente muy angustiada e inmediatamente al llegar a Burgos acude a una amiga que es psicóloga. Y esa amiga psicóloga, que tampoco tiene ninguna relación con el tema ovni, le sugiere acudir a un médico amigo para realizar una hipnosis regresiva, para intentar ver qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo, porque ya le faltaban varios kilómetros en esa carretera y varios minutos en su tiempo. El médico, que tampoco tiene ningún interés en los ovnis y además... Un recuerdo que se mostraba muy escéptico, realiza una primera hipnosis regresiva en la que surgen una especie de individuos con bata blanca y lo, lo, lo, lo curioso del caso es que esos recuerdos son tan vividos y es tan, tan espectacular el pánico que siente Carmen cuando recuerda ese instante que motiva a este médico a conseguir un detritor Geiger y acudir al lugar del supuesto encuentro, ¿no? Nosotros eh, fuimos posteriormente, encontramos los, unas extrañas huellas que hemos visto más veces, yo me he encontrado veces esas huellas, donde supuestamente se ha posado uno de estos objetos, unas huellas de una especie de tren de aterrizaje, encontramos unos arbustos quemados, eh, tomamos muestras de esos arbustos, tomamos muestras del terreno que fueron analizados en un laboratorio especializado en los análisis químicos de Galicia y... Y bueno, en este caso ya no solo tenemos el testimonio de esta joven, sino que tenemos dos sesiones de hipnosis regresiva, unos ataques de pánico espectaculares y huellas y pastos chamuscados, y, y es decir, el, el eventos físicos, no evidencias físicas de que algo ha ocurrido en ese lugar. Este caso sucedía en el interior, tierra adentro, pero hay muchos casos que han pasado... En Canarias, tú en esta investigación que has hecho, en este recorrido que has hecho por toda España, hablas de Tenerife, uno de mis lugares favoritos, Punta del Hidalgo, uh -huh. con uno de los sitios, ahí fue donde yo vi ese ovni con Enrique Vicente, no sé si nos estará escuchando Enrique Vicente, tremendo cuando llegó aquello, cómo nos emocionábamos todos, y en cierto modo decíamos, no se acerque más, porque es demasiado grande ese bicho. ¿Qué pasa en esa Punta del Hidalgo? ¿Qué experiencias hay? Pues es muy interesante ver, mmm, cuando tú comienzas... <coughs> a almacenar kilómetros y a visitar los lugares en los que se han producido estos, estos incidentes pues de repente empiezas a sentir una cierta familiaridad ¿no? donde llegas a, a esos lugares donde se ha producido ese encuentro cercano ese avistamiento y empiezas a ver los árboles, empiezas a ver las colinas, los caminos, dices, joder, es que esto me recuerda mucho el caso, de, el caso de Sevilla, de Benacazón, o esto me recuerda mucho el caso de la, isla, de, de, de la Tejita, de Tenerife, esto me recuerda mucho como si hubiese una cierta orografía favorable para esto, que nos lleva a una de mis reflexiones, que es la del exhibicionismo ovni, que es decir, que estos objetos aparecen intencionadamente en lugares... Eh, descarados y hay casos, yo recuerdo el caso de una aterrización un caso muy, muy entrañable porque la testigo fue una niña encantadora de, de 12 o 13 añitos Dunia Sinde, un pueblecito en las afueras de Santiago, en que era ya descarado como ese objeto había decidido eh, exhibirse y, y utilizo el término exhibirse en, ...en un lugar muy concreto para que fuese visto por la testigo... ...porque aterrizó al otro lado de una hilera de, de árboles... ...que si hubiese querido pasar desapercibido... ...pues no tenía más que desplazarse dos metros... ...y habría pasado completamente fuera de la visión. ¿no? Y en las, playas, en las playas españolas se han producido muchos de estos casos. Quizá el más conocido sea el caso de Conil... En, ...en la provincia de Cádiz... ...porque se produjo dos o tres días después del famoso caso... ...del aterrizaje en Boronés... ...un caso que a través de la agencia TAS... ...colapsó los medios de comunicación en todo el mundo pero en muchas otras playas se han producido casos calcados en que eh, tripulantes o humanoides o personajes muy similares a los que se vieron en la playa de Conil se han visto en otras playas españolas como es el caso de Punta Hidalgo donde Olga y su marido, una mujer de, de Tenerife vivió una experiencia fascinante de un objeto que parece surgir del mar y que va a, a tomar tierra justo en el lugar en el que estaba el único coche dentro de toda esa inmensa pl playa va a, a aparecer justo en el lugar en el que estaban los testigos. Evidentemente, si fuera una inteligencia que quisiese pasar desapercibida, habría hecho acto de presencia en cualquier otro lugar. Si aparecen ahí, es porque quieren que les veamos. Una y 22, 12 y 22, son así ¿qué querés decir? Nada, nada. Eh, el caso con el otro día hablamos hablábamos eh, del caso con él mínimamente y decían que, bueno, que no era tan claro el hecho de que fueran extraterrestres y que había, la otra hipótesis, un buque cablero que estaba uh -huh. cableando por allí y que esos supuestos seres que se vieron no eran extraterrestres sino hombres buzo que salieron en una zodiac o, o un sistema de navegación, llegaron a la playa, se quitaron la ropa y aparentemente, bueno, cambiaron su aspecto, evidentemente, del traje de buzo a seres normales, pero... Esa es la idea, la hipótesis normal, ¿no? Hay otra idea de que eran otros seres raros que había por ahí. Claro, sobre todo si ves el caso de Conil dentro de un contexto que es toda una serie de incidentes que se han producido en esa zona. Yo cuando estuve allí recuerdo que entrevisté a varios eh, oficiales de policía que habían realizado informes de, y tanto m, policía local, la policía local de Conil como la Guardia Civil eh, que habían redactado informes, yo tengo alguno de esos informes, Eh, contando como durante sus patrullas nocturnas se habían encontrado con unas extrañas luces eh, que, que surgían por, las, por la zona de la playa de Conil ¿no? esto es especialmente grave teniendo en cuenta y yo no sé si esto es muy prudente decirlo en antena pero bueno teniendo en cuenta que muy cerca del lugar en el que se produjo este incidente hay un eh, chalet una, un lugar, una casa un, una casa de campo que es un centro de comunicaciones del CESID un centro de comunicaciones bueno, de incógnito ¿no? de, del, evidentemente, el servicio secreto por uh -huh. lo tanto, inquieta, puede inquietar especialmente que aparezcan luces extrañas porque pueden ser helicópteros marroquíes, lo que sea, da igual es algo que está vulnerando la seguridad nacional y en, una, en un lugar como ese pues especialmente especialmente inquietante no yo decía que caso de Conil quizá no deberíamos verlo como un elemento aislado sino dentro de una serie de casos que se produjeron por allí pero suponiendo que fueran extraterrestres poniéndonos en ese caso, volvemos a lo mismo yo me recorrí la playa de Conil y me tomé la molestia de irme a una de las esquinas a la esquina, en la izquierda, la playa es inmensa hay una vista desde lo alto de un monte general de toda, de toda la playa Y ahí se queda muy gráfico lo que te decía del exhibicionismo obli. Si realmente esos personajes fuesen quienes fuesen, quisiesen pasar desapercibidos, que, que hubiesen querido desembarcar en la playa sin que nadie los hubiese visto, existen en toda la playa de Conil lugares mucho más discretos que justo eh, delante de una urbanización donde está el hotel, por cierto, playa de Conil, donde aparentemente se alojaron estos personajes posteriormente, como para hacerlo ahí vuelvo a insistir en lo mismo cuando has visitado tantos lugares te das cuenta de que eh, no es, o por lo menos intuyes que no se trata de un incidente casual no se trata de algo que ocurre al azar aquella hipótesis que mantenían los ufólogos de los años 60, de los años 50 que en aquel momento era lógica eh, y que pretendían que los tripulantes de los ovnis eran científicos extraterrestres que venían desde otros planetas a estudiarnos y a tomar muestras yo creo que está obsol totalmente obsoleta eh, es algo mucho más complejo mucho más sutil ...en mi opinión, lo que se encuentra detrás de estos encuentros con humanos. En esta primera parte, Manuel, si te parece, vamos a relatar algunos casos... ...casos que tú has investigado, que has seguido eh, viajando por toda España. El caso de Conel, bueno, conocido. Hay otro caso, José Francisco García, director de la emisora de Radio Oleiros... ...parece ser que vivió una experiencia en Galicia. Es que esto es muy interesante, cuando tú acudes a uno de estos lugares... ...y comienzas a peinar la zona y hablar pues, con el cartero, hablar con el lechero, hablar con los propietarios de los bares, y te das cuenta de que no son experiencias aisladas. Y a veces, como ocurrió en realidad en el caso Conil, porque en el caso con él, tenemos por un lado el testimonio de los jóvenes que vieron la supuesta transformación de esos eh, supuestos humanoides, o buzos, o lo que fuesen, y luego tenemos el testimonio de otros personajes, incluidos una patrulla de la Guardia Civil, que desde otros puntos de la playa vio unas luces en el cielo, ...inmediatamente antes de que se produjese el supuesto desembarco... ...pero no vieron la segunda parte del fenómeno... ...y eso te permite reconstruir los hechos... ¿no? ...reconstruir una cronología de esos incidentes... ...en el caso de Sada... ...que es el que comentas, el de este hombre José... ...que es el director de la emisora de radio... De, ...del municipio de Leiros... ...él se encontraba la noche que se produjo... ...un caso muy parecido, muy parecido al de Conil... ...pero que jamás se ha publicado... ...es uno de estos tantísimos casos inéditos... ...él se encontraba conduciendo... ...en la zona de Sada... Eh, con su esposa y sus suegros en el coche y todos ellos vieron un objeto extraño con una especie de forma de ala delta rodeada de luces sobrevolando la playa, en, en lo alto de la playa, él no sabía y no lo supo hasta mucho tiempo después que justo unos minutos después, pocos minutos después un matrimonio, los propietarios de un de un bazar de la población de Sada, se encontraron Unos personajes con una especie de túnicas muy parecidos a los que vio Olga y su marido en Punta Hidalgo, en la isla de Tenerife, saliendo del mar con una especie de bolsas, algo también muy similar a lo que narraban los testigos de Conil. Y esto también te lleva a reflexionar cuando sí, te encuentras personajes que salen del mar con, con, con túnicas con y con bolsas de túnicas sí. de la punta que no conozco la playa de Sada, es, de Sada. Esa, pero sale de la punta la de esa playa de ese tremendo lleno sí. de rocas es sitio... probablemente yo estoy seguro de que no salieron del mar yo estoy seguro de que en el fondo todas estas historias son nada no más hipótesis vale. salen con túnicas y con bolsas y la gente lo ve. No te he contado que hice hice algo de esa experiencia de Sada. Pues lo interesante es cuando eh, tú entrevistas y luego sé sí que estoy algún ejemplo todavía más gráfico. Cuando tú entrevistas en pueblos que están distantes en cientos o en miles de kilómetros a personas que no tienen ninguna relación entre ellos, que no tienen ningún contacto entre ellos, que no han tenido ninguna intoxicación cultural, es decir, que no han leído libros de ovnis y describen cosas exactamente iguales. Eso, lógicamente, te lleva a la deducción de que han vivido algún tipo de experiencia real. La 1 y 29 casi, 12 y 29 de las Islas Canarias. Vamos a hacer una mínima pausa para que deis la vuelta a la cinta. Si sí, creéis, la gente que lo esté grabando, y atentos, vamos a contaros dentro un de poco una experiencia en la que un testigo sufrió, ¿le dieron leña estos seres humanoides? Mucha leña. Le dieron mucha leña. No os a ver mucho de contaros aquí en el 80 Radio, en este espacio en blanco de hoy. 29 en las Islas Canarias, en eh, nuestro teléfono por si iréis es a intervenir esta noche a preguntar a nuestro invitado, Manuel Carvallal, 905 11 -8080. y llamadas extrañas tenemos de, de interiores y de otros exteriores, nos dicen, bueno, que llamen, eh, Manuel, eh, el caso, no sé, ¿es el de Miguel Fernández Carrasco o sí, es otro sí, caso? Sí, sí, hablas de Veracazón, del pueblosito de Sevilla. Eh, sí, ese es el que le dieron leña. Bueno, en realidad ese es uno de los muchos casos en los que se habla de un comportamiento agresivo o, o por lo menos, eh, en fin, poco, poco amigable del fenómeno para con el testigo. Pero hay una diferencia del caso de, de Miguel Fernández Carrasco a todos los demás casos europeos y es que en el caso de Miguel Fernández Carrasco, por primera vez en la historia de la ufología europea, hay algún caso en Brasil, algún caso en Estados Unidos, pero en Europa jamás había pasado que un juez Todo un magistrado de la sala quinta de, de los juzgados de Sevilla levantase unas diligencias previas, unas diligencias judiciales por la agresión de un OVNI. Esto no me ha pasado jamás. Sí. Y bueno, no te voy a contar la aventura que supuso llegar a esos documentos, documentos que estaban absolutamente traspapelados en los sí. sótanos de uno de los juzgados de Sevilla. Fueron más de 11 días de gestiones. Bueno, fue volver loco a los funcionarios de los juzgados y hacer cosas muy disparatadas ya sabes tú las cosas que hago yo pero al final lo conseguimos, conseguimos era la noche del 28 de enero de 1978 Miguel tenía entonces 24 años de edad había dejado en casa a su novia Carmen Alvarado Sáez de 20 años y eso medianoche regresaba desde Sanlúcar a la mayor ¿y qué pasó Manuel? pues eh, vamos a mirarnos a los hechos si te parece uh -huh. nos encontramos en él eh, efectivamente está con su novia eh, pelando la pava como decía él, que es una expresión muy curiosa y deja a la, a la novia en su casa y vuelve hacia Benacazón, hacia su pueblo de repente a eso de la medianoche sus hermanos, su hermano y su hermana encuentran a Miguel tumbado en, en el suelo de, de la casa, la puerta abierta él había caído, se había precipitado al suelo gritando que lo perseguía la estrella que lo perseguía la estrella con un ataque de pánico con una eh, irritación en los ojos y con una especie de quemaduras en el cuerpo. Lógicamente, llaman una ambulancia, eh, o lo llevan, más cortamente lo llevan al hospital de Sevilla, al hospital San Lázaro de Sevilla, y allí se le hace un examen. Y él insiste en que ha sido agredido por una estrella bueno, el caso es que y es muy interesante cuando yo estuve en el hospital también fue una aventura titánica conseguir rescatar después de tanto tiempo los informes médicos y hablar con los médicos que lo revisaron y en el informe médico se dice que este joven presentaba una irritación en los ojos muy similar o muy característica a la que se tiene cuando se ha, sido, ha, ha estado sometido a un foco de luz muy potente ¿no? esto era muy interesante luego tenía unas quemaduras unas manchas de una especie de grasa que no sabían identificar y como en todos los casos de una agresión ...que llega a un hospital de urgencias... ...esto se pone en conocimiento del juzgado... ...y el magistrado, el juez... ...que recibe ese informe... Eh, ...queda tan sorprendido... ...que llama a declarar... ...hace que se presenten los juzgados... ...unos días después de salir del hospital... ...porque estuvo internado un par de días... ...Miguel para declarar en los juzgados... ...cuál había sido su historia... ...y lo que cuenta... ...es que después de dejar... ...hasta, hasta aquí todo esto son hechos constatados... ...que él es internado en el hospital... ...que tiene esas heridas... ...que se presenta a declarar ante el juez... ...y que durante todos estos años ha sido sometido a las burlas más crueles, de hecho en el pueblo en Menacazón le llaman el OVNI, tanto a él como a sus hijos, que es un detalle muy interesante, pero él siempre ha mantenido su historia. Cuando volvimos a estar con él hace no mucho, ha envejecido. Creo que yo estaba ver alguna fotografía de él antes y después, ha envejecido de una forma tremenda y él cuenta que cuando dejó a su novia y volvió a Cebenacazón vio una luz, una estrella en el cielo que comenzó a descender, a descender, a descender hasta que se convirtió en un objeto concreto. Con forma, y esto es lo más interesante del caso Aunque suene extraño Con forma de cabina telefónica Y digo que es interesante porque si Miguel se hubiese inventado la historia, hablaría de un platillo volante o hablaría de, de algo más convencional. Pero él durante todo, todo su relato habla de una especie de cabina con una pequeña cúpula en la parte superior de la que descienden dos personajes con unos monos ajustados, con unos cinturones muy brillantes que hablan un idioma que él no entiende y que él supone que debe ser inglés o francés porque no sabe más idioma que el sevillano, que el castellano, que el sevillano y, y él no los entendía, hablaban una cosa rara. Lo señalan, él tiene un, atánico, un ataque de pánico, comienza a correr, a, a, a oír, ese objeto despega y comienza una persecución hasta que en un momento determinado aparentemente le proyecta un haz de luz, le danza un rayo de luz y él pierde la conciencia en ese instante. ¿no? Lo, lo interesante del caso de Miguel no es solo que sea el protagonista de la única, el único acta judicial, la única, las únicas diligencias judiciales en la historia de la jurisprudencia europea, por la agresión, por la supuesta agresión de un ovni sino la descripción que él hace que además él es un hombre de campo, muy sano es un trabajador, un agricultor y, y esa descripción que él hace de ese objeto de esa especie de cabina telefónica porque a mí me llamó mucho la atención cuando me contaba esto ¿no? pues claro, pues normalmente la gente cuando habla de ovnis pues habla de platillos volantes, con marcianitos pero que él mantuviese su relato es muy interesante pero es más interesante todavía encontrarme a mil kilómetros de distancia en Barcelona, en un pueblo de Barcelona con un testigo que cuenta una historia muy similar, con un objeto también con esa forma alargado, que también lo persiguió, tuvo una persecución ahí terrible, o encontrarme a otros mil kilómetros de distancia, en un pueblo de La Coruña, con un, el caso de, de Manuel Castro, que ha tenido también un encuentro con un objeto exactamente igual al que describe Miguel, y que es imposible que tuviesen relación entre ellos, ¿no? Cuando se producen esas casualidades, pues no te queda más remedio decir que, bueno, cuando el río suena, agua lleva. 1 y 34, 12 y 34, en las ciudades canarias, hay muchos más casos, datos que queremos daros esta noche. Empezamos a hacerlo después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Los casos de encuentros con entes no humanos son sorprendentes a veces tanto que desbordan incluso la imaginación de los investigadores Son tan variados en su fenomenología que pueden hacer ir y venir al testigo transportarle en el tiempo y en el espacio transformarle o dejarle marcas en su cuerpo Pueden incluso hacer que su vehículo vuele por el aire cambiándole de dirección en una carretera cualquiera de nuestro país. Y esto es tan solo el principio. Hay muchas más cosas que pueden hacer. Nuestro invitado tiene muchos más casos para contarnos. Escuchemos. Hay muchos más casos. Manuel, eh, hay casos también, en, alguna vez lo hemos relatado, de repente alguien que va con su coche, tranquilito por, por ahí por una carretera, ve uno de estos objetos, el coche se levanta en el aire después de la experiencia y acaba, si va hacia, hacia el norte, el coche acaba extrañamente hacia el sur eh, y el individuo relata que una especie de luz lo elevó por encima del aire le dio unas cuantas vueltas ahí. ¿Ocurre también esto con este tipo de fenómenos, no? Sí, sí. Vamos, casos de esos ahí con, con más frecuencia de la, que, de la que nos imaginamos. Lo que pasa es que este tipo de casos son tan difíciles de demostrar. Decía Josep Aranjainik que... El, el ufólogo o el investigador no investiga los ovnis, sino que investiga relatos sobre ovnis. Porque nosotros nunca hemos podido meter en un laboratorio uno de estos fenómenos, ¿no? Hemos tenido que limitarnos a encuestar a los testigos, a contrastar las descripciones, y como te decía, cuando coinciden en los relatos de experiencias de este tipo, y estoy recordando un caso muy curioso de un pueblito de la provincia de Lugo, Eh, de un personaje también muy entrañable que cuenta exactamente eso, como su coche aseguraba que fue izado a unos 10 y 11 metros del, del suelo, lo que le produjo un ataque de pánico, claro. Y apareció después situado... Además, lo curioso que las rodadas del coche estaban curiosamente interrumpidas. Y, y sí, de, eh, había muy huellas, muy curioso, se veían... Muy curioso. Pues claro, ante esto lo único que puedes hacer es escuchar al testigo ya, huellas, hablábamos de huellas vosotros habéis visto huellas diferentes que prueban que había algo, que hay algo en este tipo de fenómenos, ¿no? sí, bueno, prueban, la palabra prueba es tan, tan tan difícil de utilizar a veces, pero sí, en algunos casos en pocos, pues puedes incluso tomar muestras de escayola de esas huellas que luego tú puedes llevar a los veterinarios o a los zoologos hablo de humanoides, ¿no? por ejemplo estoy recordando un caso eh, también muy entrañable el de Manuel Castro él vive en un pueblo que se llama Ferrerías concretamente Friol, en la provincia de Lugo es un hombre analfabeto un hombre que no tiene ninguna, por supuesto no ha leído un libro de ovnis ni de nada en su vida es un trabajador del campo y lo curioso del caso, lo que a mí me, me fascinó caso de caso de, de este hombre es que pudimos, como te decía antes recomponer toda una cronología de los hechos en base a testimonios parciales pero que nos completan eh, lo que ocurrió. Es decir, eh, nosotros por ejemplo entrevistamos a una mujer, la propietaria de una, de una casa de comidas de Friol, la única que hay en, más o menos en, en dos o tres kilómetros en torno a la casa del testigo, y esa mujer nos cuenta que la noche que se produjeron estos hechos a eso de las doce menos cuarto de la noche, ella sale a echar la basura en los contenedores de basura, ¿no? Ha recogido la cena, ha recogido ya el local y va a echar la, la basura al contenedor. Y cuando sale, ella nos contaba que se encontró dos lunas en el cielo. Era una noche de plenilunio, de luna llena, pero en, en, en otra punta del cielo había otra esfera blanca, otra luna ella se quedó sorprendida ante eso pensó que sería algún fenómeno natural como existen fenómenos como los halos lunares por ejemplo, que son una especie de doble luna o de triple luna pero la misma luna. pero la misma luna en este uh -huh. caso ella decía que había dos lunas en el cielo no vio nada más nosotros cuando acudimos allí, por supuesto no le informamos el resto de los hechos y simplemente recogimos un relato curioso a las 12 menos cuarto de la noche hay otro testigo Carmen, se llama, una mujer ya muy anciana que a las 12 y 5 aproximadamente, 12 y 10 de la noche, ella se encontraba viendo Canal 5, nos decía, de Telecinco decía Canal 5, uh -huh. una mujer del campo, también, que tiene su casa, el, el protagonista de esta historia, eh, Manuel Castro, vive en una casa de piedra, de estas casas de Galicia, una casa de campo, con sus fincas, con sus vacas, sus animales, a, aislados, o sea, no es una urbanización ni no es un pueblo, no, es una casa en medio del bosque, ¿no? ...y la inmediatamente más cercana... ...es la de esta mujer... ...y esta mujer que no vio absolutamente nada extraño... ...se encontraba a las 12... ...y 5, 12 y 10 de la noche... ...viendo el programa de Pepe Navarro... Eh, en, ...en Canal 5 como decía ella... ...cuando de repente... ...hay unas interferencias en la televisión... ...de repente empiezan a, a... ...producirse unas interferencias en la señal... ...de la televisión... ...hasta que se va la imagen... ...en ese instante cuando se va la imagen... ...ella que estaba ya acostada... ...escucha unos gritos... ...que provienen del exterior de la casa... ...y escucha a su vecino... ...al señor Castro... ...gritando... ...baisade, baisade, bajad, bajad... ...dando gritos... ...se asoma a la ventana... ...y solamente ve... ...a, a este hombre... Eh, ...dando gritos... Ahí, ...dando saltos... ...con una linterna... ...apuntando hacia el cielo... ...gritando bajad, bajad... ...y lo que a ella le llama la atención... ...según nos decía... ...es que... ...a pesar de que no existe ninguna farola... ...en las inmediaciones... Ella decía que le podía ver hasta el calzado que llevaba, con lo cual ella supone que había algún foco de luz cercano. Y en un momento determinado, ella lo único que ve es que la luz de la linterna que tenía este joven comienza a, a, a apagarse, esa linterna comienza a apagarse, y él sale corriendo y se mete en la casa. Esto es lo único que ella vio. Y llegamos ya al caso central de la historia, que es este hombre que no conoce los testimonios de estas otras personas, y lo que él cuenta es que esa noche, a eso de las 12 y 5, 12 y 10 de la noche él había vuelto a su casa después de estar cenando con el hermano y se encuentra en el cielo con dos lunas de la luna llena y luego otro objeto circular, esférico muy brillante, fijo en el cielo y él, pues que había visto en la tele alguna vez películas de ciencia ficción, de estas, de marcianos pues coge la linterna que tenía en el tractor y empieza a hacerles señales a ese objeto y a gritarles, bajad, bajad y coño Baja. Baja, y baja. entonces se cuenta que en un momento determinado ese objeto hace una pequeña parábola en el cielo, se acerca precipitadamente hacia él hacia él en ese momento se es como si absorbiese la energía de la linterna, se detiene en la copa de un árbol, que luego estuvimos examinando determinado, y cuando cuando se acerca a su objeto él tiene un ataque de pánico, sale corriendo sube a la primera planta de su casa y se asoma por la ventana al asomarse por la ventana, él dice lo que él ve ...y nos hace un dibujo muy gráfico... ...es un objeto esférico enorme... ...dentro del cual... ...a veces si a ti te suena de algo... ...una gran esfera blanca... ...dentro de la cual... ...él cree una especie de gigantes... ...de seres gigantescos... ...de tres o cuatro metros de altura... ...y del que... ...que nos, es un, un relato prácticamente idéntico al del doctor Padrón... Mm. ...el caso famoso de Galdar en la Isla de las Palmas... ...con quien también estuvimos hablando en su día... ...y de esa esfera... ...según él sale... Un, ...como un arco iris... Él, des, ...él utiliza el término como un arco, como un arco iris de luz... ...por el que descienden unos pequeños seres, unos pequeños humanoides que llegan hasta el terreno... ...y que cuando él ve que llegan al terreno pues tiene un ataque de pánico, se mete debajo de la cama... ...y no sale de la cama hasta la mañana siguiente. Cuando nosotros llegamos allí, tenemos el relato de Miguel, tenemos el relato de la vecina... ...tenemos el relato de la dueña del mesón y examinamos el lugar donde supuestamente se colocó ese objeto... ...y al lado del árbol encontramos unas hendiduras triangulares <coughs> en el suelo que podrían estar asociadas con ese fenómeno o no, no lo sé, pero que sólo estaban en ese lugar exacto, eran tres hendiduras triangulares que formaban a su vez un triángulo isósceles de 8 por 8 por 10 metros y en el lugar en el que supuestamente habían descendido esos pequeños personajillos encontramos unas huellas extrañísimas como de una especie de pies pero con una especie de o porque tenían dos hendiduras muy profundas que lo que solemos hacer en estos casos es llevarnos unos recipientes de agua y unos, y unas eh, bolsas de escayola, hacemos unos moldes de escayola, de esas huellas, que luego llevamos a veterinarios y a zoólogos tanto en Lugo como en la Universidad de, de Santiago, y que no pudiese, pudieron identificar con ninguna especie animal conocida. A ver las ailes. Eh... Eh, estaríamos hablando de muchos más casos Contando muchas más historias que pretenden? ¿Qué... ¿A qué vienen? ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Por qué es exhibicionismo? ¿Por qué están ahí? que ¿Quieren que les veamos? Pero ¿Cuál sí. es tu, tu idea, tu teoría? No tengo ni idea No tengo ni idea es más Es no pero... algo triste Hombre <coughs> es, es difícil decir lo que son los ovnis Es muy difícil Lo que sí podemos decir es lo que no son los ovnis Esto sí, podemos decir lo que no son los OVNIs cuando analizamos un caso y vamos desechando hipótesis. Y, y al final, esto es lo triste de la ufología, cuando ya nos queda un reducto de casos sin explicar, lo único que podemos decir es que no tiene explicación, y punto. Pero cuando digo que no tiene explicación, incluyo incluso ahí, al menos desde mi punto de vista, la hipótesis extraterrestre, que es la más frecuente. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque los científicos, los astrofísicos, los astrónomos... No dudan de que exista vida extraterrestre, en absoluto. La inmensa mayoría de científicos tiene muy claro que dentro de esa inmensa eh, magnitud terrible de estrellas, de planetas, de constelaciones, de sistemas planetarios que ya se conocen, de sistemas solares... Tiene que haber vida, es lo más lógico. El problema que ponen los científicos es el desplazamiento. No es que llegar, haya extraterrestres, es que lleguen aquí. Uh -huh. Supongamos, por un momento, que exista una tecnología capaz de, ra de rayar lo sublime, capaz de pasarse por ahí toda nuestra física newtoniana, capaz de saltarse a la torera esa famosa ecuación de Einstein que nos dice que una nave que esté acelerando para, para alcanzar la velocidad de la luz que sería la única forma de cruzar esas distancias entre estrellas o entre, o entre planetas o entre constelaciones Eh, pues que fuese capaz de saltarse a la torera esa, esa ley física que nos dice que la masa de esa nave crece proporcionalmente a su aceleración de tal manera que cuando esa nave esté llegando a la velocidad de la luz tendría una masa tan infinita, tan enorme sería imposible concebir un motor que moviese, que desplazase ese objeto supongamos que todo eso son capaces de hacerlo supongamos que son capaces de viajar y esto son puras conjeturas a través de los agujeros de gusano a través de, de los agujeros negro ¿quién sabe? una tecnología tan fascinante como esa ¿Cómo va a llegar a un pueblecito de la provincia de Burgos y utilizar un motor de combustión? Porque cuando nos encontramos un pasto chamuscado en un caso de aterrizaje es porque ha habido una combustión, obviamente, ¿no? Mm. ¿Cómo va a utilizar en un pueblecito de la provincia de Lugo mm. un tren de aterrizaje hidráulico? ¿Cómo va a, a, a aparecer en las pantallas de radar, como ha ocurrido en tantos casos, cuando ya en la Tierra, desde los años 40, tenemos los, los aviones STI, los sistemas de invisibilidad al radar? como una tecnología como esa no va a conocer la anestesia, o van a, para, para someter a los abducidos, a los testigos de los encuentros cercanos, a análisis físicos dolorosísimos, y ya en nuestros hospitales hay medios quirúrgicos más sofisticados? Te ¿De quiero decir con todo esto que es una aberración. La hipótesis extraterrestre, si reflexionásemos un poco, si profundizásemos un poco, se nos queda corta, incluso. Entonces, ¿qué son? Bueno, según tú, en este artículo, ¿tratas de sacar alguna conclusión? Yo no lo sé. Lo que sí me da la impresión es de que quieren hacerse pasar por extraterrestres. En el sentido de que, sea que sea lo que sea lo que está detrás del fenómeno, lo que hace es utilizar lo que la imaginación de un hombre occidental... En, entendería como una como una nave extraterrestre, pero solo si profundizamos un poco más y trascendemos a esa apariencia exterior del fenómeno, vemos que es mm, mucho más profundo y quizás más siniestro lo que se encuentra detrás de los ovnis, más siniestro. Tú decías antes cuando empezábamos, ¿cómo lo llamas? No lo llamábamos de muchas formas. Lo llamábamos que eran no eran extraterrestres, eran, ¿cómo era? Ah, no, no, te decía que la hipótesis extraterrestre se nos queda corta. Existen otras existen otras que por, por pura limitación del lenguaje no podemos siquiera definir cuando se habla, cuando algunos ufólogos audaces han hablado de mundos paralelos o de realidades paralelas. Mira, en realidad yo creo que detrás de eso que hoy en día llamamos ovnis está exactamente los mismos fenómenos o el mismo fenómeno al que se enfrentaban los místicos sufís, al que se enfrentaban los, los, los chamanes, al que accedemos a través de estados alterados de conciencia, el mismo fenómeno que se expresa Eh, en los, las apariciones marianas, en las apariciones angélicas o, de, o demoníacas a lo largo de toda la historia, es decir, eh, se trata del el mismo perro con distinto bozal o un mismo fenómeno que a través de toda la historia ha intentado expresarse dependiendo del lenguaje de los testigos o de la comunidad ante la que quisiese expresarse. Estaríamos contando durante mucho tiempo casos, estaríamos relatando experiencias y, y, bueno, lo curioso es que seguramente en este momento, en algún lugar de este planeta, de este país nuestro mágico, estará sucediendo algo parecido. Nos llama mucha gente, Manuel dice, José Antonio, por ejemplo, Madrid, Iván de las Palmas, Pilar de Palma de Mallorca, ayer me contaban en Lanzarote, en Fuerteventura, se está viendo un extraño fenómeno, luces, lo están viendo en diferentes partes de España y dicen que sí tiene que ver con un fenómeno ovni. No, bueno, un fenómeno ovni es una un cosa brote, que y que el que la ve, solo el que la ve no sabe lo que es vamos a investigar esta historia porque nos está viendo desde diferentes puntos de vista y a la vuelta de nuestros respectivos viajes se lo contamos a nuestros oyentes, ¿vale? muy bien, buen viaje a Mongolia, buen viaje a Jordania nos vemos a la vuelta para ir a Egipto ahí nos vemos, hay un montón de gente que va a ir a Egipto no perdáis ese viaje, si podéis eh, Manuel Carabial será uno de ellos, gracias por ese reportaje, por esa investigación y gracias por ser como eres nos vemos pronto